difunden y generan cultura. Espacio publicitario. Larva Tattoo. ¿Qué es esto? Es un estudio de tatu y piercing. Más de 20 años de experiencia. Estilos: realismo, black and gray, tradicional americano y oriental. Leathering, Blackout y Finline Ambiente climatizado y sanitizado Asesoramiento y diseños personalizados Larva Tattoo Calle Los Cocos y Avenida San Martín En Villa Jardino Instagram Larva Tattoo-CBA Turnos al WhatsApp 11 25 784321 O también Al 03548 54 5408 Larva Tattoo Fin de espacio publicitario Música Música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 Por Radio laminga El Canto del Pueblo Con Oscar Mota A ver, a ver, a ver Ahí vamos Internautas Este es el programa que te acompaña Por las noches con las novedades de nuestros tiempos historias mucho humor Muchos memes y buena música Qué bien te salió Gracias Jueves 20 horas por Radio La Minga Esta es la mejor radio del mundo. Caminando con la Menta. Caminando con la Menta. Nuestro teléfono de línea es 035 58 49 49. 7812. Nuestro Instagram es Radio La Menga 94.7, ¿y ¿sí me entiende? Y acá arrancamos eh, Radio Mágica con eh las Lucías Con Lucía Cito de un lado y Lucía Paz del otro, esta vez separaditas, cada una con su micrófono, cada una con su auricular. Bienvenida, chicas, a Caminando con la Minga. A ver, esperar porque tenemos... Eh, ah, me había confundido. A ver, ahora, buenas tardes. Buenas, buenas, acá estamos eh, con Lu y con... Eh, acá el padrino mágico, como le digo yo. Hola, hola, ¿cómo va? Hola, Lucía. Eh, bueno, gracias por, por estar. Eh, les contaba antes de, del programa, las repercusiones son muy buenas. El salir de la radio y tener tantos comentarios de los programas que están al aire en la radio... Eh, nos llenan porque recordemos que esto es un voluntariado eh, nosotros esto lo hacemos para abrirle las puertas a la comunidad eh, y para poder informar a la comunidad lo que nos pasa eh, también quiénes somos, porque eh, entre todos por más de que seamos 7 mil y pico de habitantes no nos conocemos y tampoco conocemos nuestras problemáticas y en eso, bueno, el otro día Lucía Paz eh, presentó una canción presentó también eh su síndrome y la gente ha quedado eh ¿Cómo lo podría decir? Fascinada con que se pueda contar de esta manera Lucía. Le has <risa> encontrado palabras eh ¿Qué? justas a, a algo que que a vos te sucede día a día y yo lo entendí muy bien, la gente lo entendió muy bien, lo tomaron muy bien y bueno eh te felicitan. <risa> eh gracias a los que me felicitan y es mágico estar acá. Eh bueno Lucía eh tenemos una consigna para esta vez que era eh el terremoto Lucía. Ahora de a poco vamos a empezar a escuchar hay un montón de audios aquí eh de de gente que que nos mandó no escuché ninguno como siempre no sé si Lucía tampoco me parece que escuchó ninguno bueno llega el momento de conocerte a través de eh, la gente que te que te quiere que te acompaña y Eh, ...que está con vos todos los días... ...que te ayuda... ...y que vos seguramente también a, ayudarás... ¿Qué es, lo, ...¿qué es lo que te gusta... ...hacer cuando estás en tu casa... ...o cuando estás con algún familiar... ...¿cómo los ayudás? Los ayudo... <ríe> ...ya sea artesanalmente... ...o emocionalmente... ...porque ellos para mí son... ...un ángel del cielo para mí... Eh, ...como siempre digo... Eh, desde la alegría o desde el humor o de eh, la artesanía y esas cosas, a mí la creatividad sobra. Es la alta, alta categoría eso de apoyo emocional, ¿eh? me encanta. Eh, mira y no es poco porque no hay mucha gente que pueda hacer esa parte. No, claro. Eh, todos necesitamos ese apoyo emocional. Eh, como también necesitamos ese artesano que nos haga las cosas a veces, ¿no? Uy, sí. que nos hagan una comidita rica, nos regalen unas pepas caseras. Ahí va con eso. Eh, ¿Cómo te llevas con la parte de la cocina, la parte culinaria, Uy, dulce, salada? Me... Yo, como te cuento, soy más salada para comer, pero para cocinar me gusta más cocinar lo dulce, que ah, es bien. lo opuesto. bien. ¿Por qué? Porque si yo como salado, a mí me gusta regalar algo dulce. Bien, bien, bien, bien. No sé, yo pediría pruebas, Ale. Sí, ser artesanías, pruebas de comida. Pruebas de comida. Yo, mirá, la verdad, bienvenido sea. Mientras... Yo, la verdad, desde qué hago pulseras, qué sé yo, eh, desde que... Eh, también en el colegio hago algo de cerámica. O dibujo Hay veces que llevaba eh, Mi mini tallercito Para armar pulseras Y cada vez que se me acercaba Alguien era Me enseñas a hacer o a cuánto las vendes Y, y es como Esa inocencia de hacer Porque tengo ganas O <ríe> necesito dinero Hay veces que que con eso vos también te podés armar un proyecto, ¿no? Bueno, ese es mi proyecto. Eh, obviamente, eh, cuando vos te desarrolles como emprendedora, podés participar también de la Feria de Villa Yardino. Vos sos aquí, con tus artesanías. Y te tengo una sorpresa porque ayer, uh. lunes... Hablé con Susana Guzmán, no sé si la conocen ustedes a Susana Guzmán, Tuti. Ah, la Tuti, sí. ¿Tutti? Yo, yo no, bueno, no la conozco. Te cuento, Tuti es la trabajadora social del pueblo. ¿Sabés lo que es una trabajadora social? Eh, que anda rondando así para trabajar. Algo es, así. Exactamente, y ayuda a los chicos en los colegios, a las personas que tienen problemáticas económicas, sociales. Bueno, ella es una de las trabajadoras sociales y la semana que viene arranca un taller de cerámica a cargo de Omar Paredes y un taller de macramé a cargo de eh, Graciela Grillo eh, wow. es para adultos mayores pero yo metiéndome como siempre pregunté digo ¿es solamente para adultos mayores? y me dijeron que no ahora, obviamente este año vos no podés porque estás terminando tus clases y todo el año que viene sí. por ahí con el más año que viene como dijiste porque Primero, eh, graduarme del colegio. Segundo, eh, mis eh, locuras. Bueno, pero posiblemente el año que viene, como se va a volver a repetir, va a ser el cuarto taller de Omar, ceramista, y creo que va a ser el segundo de, de, de Graciela, eh, posiblemente ahí tengas un lindo día, es una vez por semana, es a la tarde Y me parece que te va a fomentar también la, la creatividad Creo sí. que, que, que te va a venir bien, aparte sacar en el pueblo Sí, aparte No, Graciela es una genia, bueno, Omar también sí. Pero Graciela es muy buena en su oficio y como persona y como profesor es hermosa Sí, inclusive creo que la parte de Graciela a ella le, le vendría muy bien por el tema de su propia creación Por ahí podría hacer cosas para ella misma claro. eh, Por ahí la cerámica es más para vender Omar es un capo en eso pero el tema del macramé y hacerse hacerse sus propias prendas a veces o sus propios utensilios carteras por ahí morrales está muy bueno bueno esa era la sorpresa eh, vamos a ir escuchando a ver cómo reaccionando y reaccionando, lo, y reaccionando. Eh, yo lo voy a dejar con los micrófonos abiertos lo que voy a ir pasando para que eh, esto sea en vivo vamos a ir uno por uno Eh, vos después vas a tener que ir diciéndome quién es cada persona que, que habla, ¿te parece? Ok, bueno, cerramos, trato. Dale, esperame un segundito que ahí vamos. ¿Cómo están? Eh, me presento, mi nombre es Paola, soy la tía de Lucía, también soy su madrina, de Luli, como le digo yo. este Luli fue nuestro primer bebé en la familia, así que yo he compartido con ella este toda su primera infancia eh, a caminar, a hablar, a cantar. <ríe> hemos hecho muchos karaokes, <ríe> hemos compartido todas las travesuras desde chiquita y y he sido parte también de los de todos los pedidos de malcriarlo un poco también que me ha hecho y unos cumpleaños y, y en sus ideas así que bueno este un besito grande y me encanta todo lo que estás haciendo Luli te felicito y vamos por más bueno como se dieron cuenta es mi madrina Ajá. no es de esperarse de que ella me de esa sonrisa cada vez que la veo Me de esa alegría con sus hijos que van a un colegio increíble. Y cada vez que me junto con mi madrina es como tocar el cielo, ¿no? Porque también ella está involucrada un poco en mi, en mi infancia y compartirla con ella es como hacer un castillo de desde cero para mí. Y ahora que la veo y veo que ella me ha acompañado en todas mis trayectorias es eh, mágico verla con dos hijos hermosos, con un novio maravilloso y en Y molesto hay veces y, bueno, ella es como parte mágica de, de mi vida. Bueno, le mandamos un beso a la tía que nos mandó un audio de un minuto que estuvo buenísimo. Ahora viene uno de dos minutos y medio. A ¡Epa, ver, epa! A ver, a ver quién será. No vale ponerlo en 1,5. No, no, no, no, no, no no lo voy a poner en 1,5, pero vamos vamos por este, a ver qué, quién es. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, este es un mensaje para la audiencia de La Minga. Eh, me pidieron que contara qué es para mí el terremoto Lucía. Bueno, yo me presento, soy Rodrigo, soy el tío y soy el padrino de Lucía. Y para mí, eh, a ver, ¿cómo lo puedo resumir en pocas palabras? Lucía para mí es la persona es una persona que es puro corazón, no conoce de maldad entonces ella se entrega y, y es una persona súper dulce, súper divertida llena de creatividad pero sobre todo una persona muy valiente que se enfrenta a todo sin miedo y que va siempre para adelante siempre mirando de, todo, de todas las cosas el lado positivo y eso te da una energía especial eh, para acompañarla, para estar con ella te divertís, es súper alegre canta, baila eh, te cuenta historias la verdad que es una persona con la que eh, se puede compartir siempre eh, ratos muy muy lindos, muy hermosos mm -hmm. así que bueno, además de que es imposible que yo sea parcial con mi comentario hacia ella porque la quiero con todo mi corazón eh, bueno, yo creo que el que la conoce cualquiera que la conoce también la aprende a querer porque, como digo, es pura dulzura. Y además es un ser mágico, mágico como la magia de Harry Potter, eh, que anda desparramando sus hechizos de cariño y de dulzura a todo el mundo. Así que bueno, eh, me alegra que ustedes también la puedan conocer, tanto como la conocemos los que la queremos tanto y los que la conocemos de hace tanto tiempo. Eh, y bueno eso es lo que para mí es este terremoto que ustedes le llaman yo solamente lo que le dicen terremoto Lucía pero tienen razón porque es así es un terremoto de, de amor imposible de, de que uno no pueda sentirlo digamos este cuando este terremoto te atraviesa es así no no, no, no puedes esquivarlo así que bueno soy muy muy muy feliz de ser su tío y su padrino Y la quiero un montón Bueno, les mando un saludo a todos Un beso grande Bueno, definitivamente Este sí es mi padrino Es raro Que Meta Harry Potter, pero Ya viene el caso que Él también Y mi madrina Inculcaron un poquito también De la magia de ese universo Increíble Y Mi padrino es arquitecto, <risa> hace los mejores lugares del mundo y bueno te mando un beso mágico como decís vos Padri y hay que decir <risa> tantas cosas que hemos aprendido juntos que que estés en infancia no es una casualidad. Bueno, él es un, un futuro columnista porque en dos minutos y medio muy verborrágico así que cuando armemos algo lo Creo podemos convocar. Creo que ya sé de dónde saqué tantas palabras. Claro, sí. claro, tiene que apagarle el micrófono. Exactamente. Bueno, vamos por el próximo. Este es más escueto, tiene un minutito. Vamos a ver quién nos sorprende. Lucía. Hija mía, bueno, este, qué decir de vos. Este vos este llegaste a nuestras vidas para enseñarnos que todo se puede, que no hay nada tan grave, que todo pasa. Este siempre con alegría y con mucha fuerza solucionaste todos los problemas que tuviste, que se te pusieron en el camino, y eso nos ha enseñado a nosotros lo mismo, que todo se puede solucionar, que todo pasa, que todo va a mejorar. Y, y que bueno y que con mucha alegría este que es la que vos tenés todo el tiempo y que mans todo el tiempo y creatividad porque sos una, una chica muy creativa este todo pasa y todo puede mejorar me alegro mucho este nuevo proyecto que tenés espero que tengas mucha suerte y que, que te vaya muy lindo te mando un beso grande el papi ¿Es de tu papá Sí, es mi viejo. Está buenísimo que te hable como una persona adulta. Me encantó. De los tres hasta ahora es el que te habla perfectamente. Sí, es el que me dice, abrí bien los ojos, nadie te va a decir la realidad como como yo lo hago. Y es como también tocar el cielo con él. Cada ratito pequeño que paso con él es como sentir esa magia de que me estoy aprendiendo algo nuevo con él y... Lo disfruto, la verdad. Sí, bueno, es que a veces se identifica las formas cariñosas con, con sí. las formas más de, de la niñez, ¿no? Sí, Digo, no, en general, ¿viste? Pero la madurez es una forma de dar cariño Totalmente. y él es muy, es muy maduro sí, para hablar con ella. Sí, sí. O sea, es así. Eh, bueno a Sí, mí, a también mí... hay veces que <risa> hay veces que yo me paso de la raya y che, me lo marca, ¿no? Pero mi viejo hace que tres años atrás era yo una pepona y él me hablaba como para que yo eh, también no dejje de hablar, ¿no? O sea. y mírame ahora bueno ahí vamos con uno que es cortito es de un minuto 11 vamos a ver quién nos habla ahora yo soy el abuelo paterno de luía paz ella es Mi primer nieta. Bueno, mi primer nieta que desde chiquita siempre fue muy muy conversadora, siempre muy sonriente y siempre muy apegada a varios personajes tanto de la televisión como de Disney y siempre estuvo con muchas ganas de participar. De, todo, de la vida de todos esos personajes. Ella se disfraza, ella eh, no tiene problema en agarrar un micrófono, ella canta, ríe y está siempre muy, muy contenta participando en toda reunión familiar. Ella en toda reunión familiar siempre se destaca porque algo tiene para decir, siempre tiene una canción Siempre nos acompaña con su risa y con su alegría. Un dulce el abuelo también un tipo honesto y con la palabra de, para una persona mayor. Me gusta porque vos tenés 19 años, ¿o no? No, ya casi. Bueno, <ríe> Los cumplo en, en octubre, el pero 25, pero <ríe> sí, es un, un bombón de dulce de leche mi abuelo. Eh, ¿Es el papá de tu papá? ¡Claro! Sí, se nota. <risa> Como para no notarlo, ¿no? Eh, él también es mágico porque mmm, desde el minuto uno que yo le, le dije Lelo o Lela, porque la mamá eh, de mi papá, yo... A mí no me nacía decirles eh, abuelo o abuela. Entonces yo recurrí a algo más corto. Lela, Lelo. Uh -huh. <risa> entonces cuando... Mmm, lo llegué a conocer, me di cuenta que a él le sobran palabras para aconsejarte, contarte experiencias, y cada vez que, qué sé yo, eh, nos sentamos a ver la pelea cada vez que voy a su casa. ¿Le gusta el boxeo? ¡Oh! Fanático. Yo hacía lo mismo con mi papá. Nos sentamos a ver, en ese momento, a Mac Tyson. Uy, uh, mira... ¿Eh? Entonces, mucho, ¿sí? cada vez que le pregunto algo es como ¿Este hace esto porque está... No, es una magia eh, ver películas o ver mmm, programas de televisión con él porque también es mágico. Un minuto 04 cuatro, el próximo integrante de tu familia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola. Yo trabajo en la casa del Terremoto Lucía. Eh... ¿Qué puedo decir de Lu? Es una persona maravillosa. Es una persona eh, con mucho cariño para dar. Ella siempre está contenta. Yo desde el tiempo que la conozco nunca le he visto enojada. Siempre ella es pura sonrisa. Eh, le encanta bailar a veces mientras cocinamos algo. Eh, ella baila, canta se saca foto eh, nada me la paso re bien con ella lo único que bueno no le gusta perder al uno pero ahí tratamos de de que no se ponga chinchuda eh, nada, que más puedo decir de ella me encanta haberla conocido y compartir todas estas cosas con ella a mí tampoco me gusta perder al 1 A ustedes no les gusta el más 4 A me gusta jugar a la general Bueno, generala. esa es la niñera barra chica de la limpieza que eh, prácticamente hace desde limpiar hasta jugar y contenerme a mí o a mi hermano y mmm, para mí ya es parte de la familia así que la quería incluir también Por supuesto, vamos con 52 segundos a ver quién tenemos ahora hola a todos mi nombre es Laura soy mamá de Lucía paz domínguez como le gusta presentarse a ella eh, bueno Lucía para mí es un ser eh, un ser mágico un ser especial es una dulzura de persona que siempre está brindando amor y, y es el significado de que, de que todo se puede lograr por más por más obstáculos que te pone la vida ella siempre fue para adelante siempre con una sonrisa y siempre feliz ante que cualquier situación que, que la vida le presentó ella siempre estuvo feliz y está feliz y, y eso es lo que brinda no es lo que lo que transmite ella es esa alegría y ese amor para todo el mundo bueno un beso para todos gracias mami gracias por dar la gracias, palabra ma yo eh, dudaba porque vos me decías que no pero yo eh, gracias laura por, eh, por la palabra sé que te costó un montón porque la otra vez estuve hablando con vos acá pero es, es muy valedero y la verdad te pasaste si sí, te pasaste más me llegó directo al alma y si sí, es mi vieja para los que no sepan es mi vieja y tu vieja que es muy joven eso te iba a decir muy joven <risa> parece pero no <risa> No, no, no bueno. <risa> Claro, a eh, los 20, los de 40 son viejos compre, claro. Por favor, Domínguez <risa> sí. Bueno, mi vieja Que es una eh, Hermosa mamá Y hermosa eh, Parte administrativa de, del negocio, de los negocios De mi papá Y bueno, mamá Tenerte de mamá es Como también Tocar el cielo como digo yo. Y bueno, gracias por el audio porque Ale ya no estaba tan seguro después de que habló. Y bueno, te agradezco desde mi inmenso corazón, como decís vos. Y bueno, te quiero agradecer por ser la mamá más maravillosa. Y hermosa posible Para mí sos una reina Bueno, es que esta familia tan hermosa Con audios minutitos Un minuto, dos minutos de uno, de otro También nos damos cuenta El entorno tan hermoso y tan lleno de amor Y cuidado ¿no? Entonces es Esta hermosa flor Tiene un hermoso jardín alrededor Exactamente Vos sabés que tengo el último audio Yo no sé si falta alguno No, ese es el mío ah, Hay uno que es tuyo? Bueno, vamos a escuchar este. A ver qué... ¿Qué pasa? Yo, Lucía. Eh, soy esa protagonista que siempre está... Desde el minuto 1 Que... Doy alegría y doy esa sonrisa... Para bien. Que... Todos a veces nos equivocamos y podemos volver a tener este proceso creativo. Soy esa protagonista que siempre está en las buenas y en las malas. Para mi familia, amigos y ayudantes del hogar. Un beso enorme y sí, soy esa protagonista. Buenísimo, el ruido que se escucha es el son los teléfonos cuando reciben mensajes Eso no se lo podemos sacar nunca a ningún audio que mandamos por WhatsApp Disculpen las personas que mandaron el audio o este último tuyo, Lu, que salió cortado con eso La grabación que nosotros estamos haciendo acá va a salir con eso también Pero igualmente se, se siente Te agradezco de que hayas podido mandar un audio para vos misma Porque a veces se creo que es lo más difícil Sí, yo desde eh, que era chica, <risa> eh, si ustedes van a mi casa y ven mi álbum, yo foto que ven, foto que estoy con un micrófono, así que miedo no les tengo. No, pero además de hacerse cargo de ser la protagonista de la propia vida, a esta edad es muchísimo, es por hermoso. Supuesto, por supuesto, por supuesto, y es para imitar. Eh, son las siete, tenemos que eh, hacer el cambio de movimiento porque tenemos la Publi. Eh, tenemos tres canciones, Dana Paola, malafama Fama, Shakira, Cardiví y eh, Luv Ra. ¿Cuál? de Shakira y Cardiví es puntería. Bueno. Ale, ¿hay tiempo para pasar este avisito? De pase, la, pase, pase, pase. pase eh, De la escuela de Lu, después en todo caso vos lo contás, yo ahora lo paso rápido. Sí. Eh, que este fin de semana en la Escuela Sol Naciente de San Esteban van a hacer una subasta de cuadros pintados por los jóvenes del último año de secundario para juntar dinero para su viaje de egresados. Eh, se van a subastar 20 cuadros, todos eh, realizados por los estudiantes y va a haber buffet. es Va a ser de 12 a 15, eh, sábado y domingo en el Colegio Sol Naciente que queda en San Esteban en entre Pablo Neruda y Alfonsín Storni. ¿Tienen alguna red social o algo para poder eh, comunicarse, Lu? Eh, <risa> no. Únicamente mi papá eh, los encontró por Facebook, pero no sé si ahora tienen redes sociales, porque hace mucho que los encontró por Facebook. Bueno, ya después para no un ratito por ahí averi aver averiguamos bien. Nos vamos a la pausa y después de la pausa vamos a entrar... Con Jaquí de Cardiví, puntería. Eh, nos vamos a la pausa desde de las 19. Así que ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya volvemos. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Espacio Publicitario. Mister Limpito La limpieza de tu casa Es nuestra prioridad ¿Buscas accesorios como escobas, palas, baldes y más? Nosotros los tenemos Además cloro, aromatizante, jabón líquido Y mucho más ¿Todo suelto? Y a los mejores precios También encontrarás las mejores marcas Síguenos en Instagram Y enterate de las promos de esta semana Mister Limpito Mister Limpito en Avenida San Martín 3, 6, 5, Villa Ciudadino. Larva Tattoo. ¿Qué es esto? Es un estudio de Tattoo y Piercing. Más de 20 años de experiencia. Estilos, realismo, black and grey, tradicional americano y oriental.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 78 43 21 o también al 03548 54 54 08 Larva Tattoo Fin de espacio publicitario Estela Maris Distazzi Tan cactus Yubone Más cronopios que nunca Por la 94.7 Radio La Minna Te acompañamos los lunes de 18 a 20 horas Música, entrevistas y lecturas Cine, historias de vida y algo más Míxtical Sessions Todos los martes, de 20 a 22 horas, por la 94.7. FM La Minga, Villa Yardino. Mándale mecha. Mística Ganja Cat. Taller de Danza Folclóricas Argentinas a cargo de Gisela Lewin... ...todos los viernes de 16 a 17.30 horas en La Nogalera... ...Avenida San Martín, 357 Villa Yardino. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunicarse al 3548 56 30 43. ¿Empezaste a ver la vida de otra manera? Empezaste a hacerte preguntas y a encontrar las respuestas, pero sentís que aún falta y necesitas descansar. El refugio del peregrino, todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minka, porque la salida siempre es hacia adentro. Radio, el lugar donde la distancia nos une. Espejo fiel de susurra al oído. La minga, vieja jardina. Cantando con la minga. Por la mensa. nuevo número de radio la minga para llamadas mensaje de texto whatsapp y telegram a partir de ahora este personal más 54 9 35 48 55 09 00 Nuestra página de internet es www.radiominga.org.ar Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme para que día rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos para en el corazón acá presentando el tema que había elegido Lucía Paz, que se llama Puntería de Shakira y Cardi B, Cardi B con B larga, B. <risa> eh, bueno, ¿por qué elegiste este tema, Lu? Porque representa algo muy mío, que me encanta cantar y bailar y <risa> si Dios quiere... Quisiera hacer Comedia Musical. Qué lindo, qué lindo. Bueno, recibimos a, a Víctor Abdala y, y a Sara. Sara que obviamente vino al primer programa, ahora este es el segundo programa. Sara aporta lo que ella quiere en el momento que quiere, así que bueno, es así ella. Es autoridacta, me parece perfecto, eh, lo maneja a, a Víctor en sus tiempos. Bueno, Víctor, bienvenido nuevamente a no, no elegiste el espacio todavía, no sabemos no sabemos cómo se llama la columna, nada. Hola, buenas tardes. Hola, Lucía. Hola, Víctor. Hola, Sara. Hola, Lucía. Hola y hola, Sara. Hola, Ale. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, bien, todo bien. ¿Tiene, un... tiene nombre la columna. Ah, ¡Ay, <risa> bien! Wow, wow. ¡Por fin! A ver, debele el nombre. Por lo menos hoy tiene nombre. <risa> desbloqueo artístico desbloqueo artístico me parece muy bien porque también venimos a poder llevar adelante, recién Víctor eh, no estabas escuchando el programa pero le comentaba a, a Lucía Paz y a Lucía eh, lo de los talleres que se van a empezar a dar a partir de la semana que viene para adultos mayores en el pueblo, hay dos profes uno de ellos profes es eh, Omar Paredes que creo que vos lo conocés Y a um, Graciela, eh, ay, ¿se me fue el nombre? Ayúdame, Lu. Graciela, Graciela Grillo. Grillo. Va, eh, un taller de macramé que da Graciela y un taller de eh, eh, de cerámica que da eh, Omar. Eh, estaría bueno, vos que podés y tenés este espacio, que cuando se inicien los talleres puedas ir a ambos talleres a ver qué onda. Eh, y, y que nos traigas una reflexión y por ahí hasta hasta un, un reportaje eh, a Omar lo vas a tener que cortar porque Omar no para de hablar de cualquier cosa, de política de, de, de, de arte, de todo eh, a Graciela, bueno, no sé qué tal, qué onda Graciela, vos Lula la conocés, por ahí el, le podés sí, es por, una genia Graciela, por ahí le puedes hacer la mano vos a Víctor, para para que Víctor se llegue, esto es el lunes y el miércoles de la semana que viene empiezan. Pero bueno, tenemos tiempo. Respectivamente, el lunes Omar y eh, miércoles Graciela. Exactamente, perfecto, perfecto. exactamente. Es el cine teatro a ambos. Eh, después yo te voy a pasar la información. Bien. Pero te voy a usar de corresponsal porque me parece que eh, en este pueblo donde vivimos unos 7 mil y pico de habitantes, eh, lo que nos falta es trasladarnos. Entonces trasladémonos nosotros, como vos te venís de Santa Cecilia para acá, bueno, las Lucías viven aquí en el centro del pueblo, tienen menos traslado, me parece que trasladarnos nosotros y haciéndole honor a este caminando con la minga, podemos ir hasta el cine teatro, podemos me gusta, me gusta po la idea. podemos traer, eh, inclusive Lucía recién también eh, nos contaba que despunta la artesanía, me gustaría Lucía que le cuentes a Víctor qué es lo que haces vos como artesanía. Varias cosas, entre ellas pulseras. Eh, el otro día, esto Lu no lo sabe, pero eh, se me habían roto los lentes del Harry y yo les hice uno nue unos nuevos con otro formato. Ah, mira. Entonces yo manejo desde alambre hasta hilos eh, o elástica cuando me pongo a hacer pulseras o también eh, <ríe> no se sé, crean soy muy buena con la tijera eh, y, y hago formas de papel bien, bien. Eh, tenés taller en alguna parte de tu casa para poder desarrollar la tarea todo esto lo hago en mi pieza bien perfecto nadie lo sabe pero lo hago en mi pieza y cuando tengo el desorden de mi pieza Yo sola eh, me mando a limpiarlo, o hay veces que el tocador mío se mancha y yo lo limpio. Bien. Bueno, y una, una cosa más que hace es que no la dijiste, es que sos excelente maquilladora. Ah, sí. sí, acá tengo de testigo a Luz que Bien. la maquillé un día y no saben cómo quedó. No, bien. y además que ya le pedí que para la próxima obra de teatro, quiero que, y vos también, también acá tenés. Mano, quiero que me maquilles. Queremos que nos maquilles. <risa> bueno, bien, bien, ¿Buen? bien. Y además <risa> tiene de todo, Víctor, te morís, porque lo que busques, ella lo tiene. Bien, buenísimo. Bueno, eh, si se Hasta hace... Hasta Blue Trilinders en forma de corazón. <risa> si se abre la posibilidad de hacer algo acá en la Nogalera, la Nogalera también este puedes participar. Obviamente, sí, eh, previo eh, permiso de tu madre. Sí, cabe aclarar que también eh, fui a un taller de maquillaje artificial bien Para los niños y bien. niñas que se quieran hacer Corazoncitos, flores Buenísimo. O escribirse alguna frase Por ejemplo, la del principito Y la verdad La verdad, la verdad eh, Yo con los niños me comunico bastante Porque aparte tengo dos primitos por parte de mi madrina Así ah, que... Quiero decirte una cosa, Lu Lo, la, Usar la pieza como taller... Es lo mejor que nos puede pasar. Cuando sí, o sea, es chico, el lugar más cómodo. Es el lugar más cómodo. Sí, yo te digo como madre, no es buena idea. No. Pero bueno. No, no, pero todos... El disco que, que la ordenaba. To, to, todos. No, mi pieza era boliche, tenía una luz negra, sí, porque sí. yo era de jockey, entonces sí, sí. preparaba los discos, soldaba bien. No está tan mal, porque también tengo aro de luz, eh, parlantes qué sé yo, pie de micrófono, micrófonos, soy esa típica chica rebelde que... Está, muy multitarea, muy claro, bien. sos yo multitarea. No se lo voy a contar a Lucía, mi pieza estaba pintada con aerosol, en un momento pinté todas las paredes con aerosol. Esa es mi idea, próximamente con no el enteré, escudo Lucía, de Griffin. si no como mamá no... no. <risa> <risa> se pudre todo. Eh, próximamente mi pared. Sí, sí, sí. Sí, soy de, re policía, como madre, qué de, mal. De, <risa> del escudo de <risa> Gryffindor de Harry <risa> Potter próximamente, bueno, si es que me dan <risa> autorización mis viejos. Acá es a donde yo pongo eh, los lugares en cada micrófono. Recuerden, no superponerse, porque nosotros parece que nos escuchamos todos a la vez, pero del otro lado de la radio, el equipo que yo tengo acá adelante, lo que hace es anular uno para que se escuche el otro. Entonces posiblemente algo de lo que se dijo... No se escuchó. Entonces, esperen a que uno termine y, y el otro y el otro siga. Me gustaría, Víctor, que le preguntes a Lucía, eh, en esta parte artística, en este desbloqueo artístico, algo que tenga que ver con ese arte que ella contó. Bueno, buenísimo. Eh, ahí escuché que estabas utilizando algunos materiales para hacer, por ejemplo, las pulseras o para hacer macramé, que hablabas del alambre, ¿no? Del, El del alambre es como para hacer, qué sé yo, dijes, o letras, hay veces que hago yo lo, A mí lo que me gustaría saber es si vos no. esa, esos materiales los compras o, o cómo es que llegás a tener esos materiales en tu casa para poder trabajar Hay veces que los encuentro y, y hay veces que los compro ¿Por qué? Porque... No soy muy De la economía Harry o la economía Weasley, como en este Caso sale el mundo Mágico, ¿no? Eh, yo soy media eh, Con lo que me encuentro Me arreglo Y mmm, La creatividad me sobra Literal <risa> eh, Si yo le veo Forma a una rama de varita Me pongo a hacerlo con mi viejo No es que Yo eh, me, me limito a hacerlo cuando no está mi viejo Es que yo pienso en una idea y me enfoco Y no intenten frenarme porque voy hasta conseguir lo que quiero Porque cuando uno se propone algo, Bien. va con toda O sea, yo, si ustedes van con toda, yo le sumo el triple Bien, buenísimo Porque para mí eh, la creatividad es un don. Bueno, ahora tengo una pregunta para Lucía. Lucía hace un tiempo atrás en su casa tenía un vivero, un vivero donde eh, acudían eh, las chicas que están eh, en el vivero de tierra que está ahora acá en el Nodo, eh, donde hacían plantines, no sé qué será de la historia de ese vivero, Lucy sigue en pie, no sigue en pie, si vos seguís con la actividad de hacer algunos plantines. Eh, no, yo me mudé de esa casa y bueno, es una casa que ahora está en venta. Eh, el proyecto del vivero Mujeres de Tierra surge justamente porque yo en un principio tenía un vivero particular y como no estaba en uso me daba pena que toda la estructura y los canteros... Se... Había muchas plantas madres, aromáticas, crasas, cactus y como mucho potencial, me daba pena que se desperdiciara en ese momento. Entonces hablando con Sandra Ledesma, sí. del INTA, y bueno, nos convocamos como, como mujeres, estaba um, Karina Lucero... De del, fal, Ceprofa. del Ceprofa, de la falda y se armó un hermoso proyecto, sí, lo que está, pasa es que estaba yo, Celia ya con vos, ¿no? estaba Celia, que Celia todavía está estaba la Pitu también me parece en algún hay momento, hay muchas que quedaron ¿eh? y hay muchas que no y hay muchas que no, <risa> eh, está Ailín yo sé que Ailín sigue Ailín estando está, sí. eh, bueno, está, Fer Flores no sé, sí, Fer está Fer está, sí, sí, está eh, Abril, está Abril. Yelén sí. está Florencia, las dos Florencia. Dos bueno, yo me mudé de la casa eh, y como la casa eh, se puso a la venta, entonces el, el proyecto, decidieron trasladar el proyecto para claro. garantizar la continuidad y no estar haciéndolo a las apuradas. Yo no participo más, pero bueno, de vez en cuando me llevo a tomar unos mates y a comprar unos plantines. Bueno, vamos a ir a, a una canción que es de Luke Raff, que se llama La Morocha, que es una canción muy conocida ahora que Y ganó el premio a la canción. Sí, sí, sí. Eh, está muy buena. No entiendo por qué está la, la chica de Gran Hermano, que es rubia, en el bide, en el coso, que no es morocha. Pero bueno, eh, Julieta Poggio. Pero bueno, son esas cosas que uno a veces no entiende. Pero les, pre, les, les dejo el disparador a Víctor y a Lucía Paz de eso que está hablando Lucía. ¿Qué opinan ustedes de una huerta orgánica en su casa? Pero no me contesten. Vamos a escuchar a, a Shakira, no, a ¿cómo se llama? A Luz Lu Ra. Ra. Y, y ya volvemos. Vamos a Camisa transpirada, melena mojada. Me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos... Sempre atento, me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Sé que te saqué a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos. Y se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la bala. Nuestra página de internet es www.radiominga.org.ar Este que hace las mis mi, mi separadores se llama Daniel, le decimos el Checho. Él es un, una especie de influencer que hace stand-up. Y, y, bueno, un, un copado que siempre me ayuda a hacer todas estas cosas. Bueno, ahí les les dejé el disparador. Eh, Lucía, huerta en tu casa, ¿alguna aromática, un tomate, tu uh, mamá? Uh, lavanda, lavanda, lavanda. Muy bien. Eh, ¿Quién cuida? O la niñera o mi vieja. ¿Y plantan aparte de algo de lavanda? ¿Tienen algún tomatito, alguna eh, ciruela? Eh... Mmm... Mi papá tiene un limonero, se le congeló, desgraciadamente. Y bueno, sí. Pero mi idea, eh, desde afuera de mi ventana, es poner rosales. Eh, eh, o sea, intercalar uno rojo, uno rosa, uno rojo, uno rosa, para tener... Eh, Eh, desde la vista de mi ventana, eh, un hermoso aroma a rosas. Eh, bueno, tu vida con eh, los vegetales, las frutas, ingerís, comes, ¿qué te gusta? ¿Te gustan las hojas verdes? ¿Qué te gusta? Hay algunas que me gustan. ¿Coliflor? No. ¿Brocoli? O sea, a mí me gusta la albahaca. La albahaca con tomate. La albahaca eh, en fideos con pesto no saben sé ah, lo bien, que bien, es perfecto. Y ahora ya es momento de armar la huerta sí, Ya eh. estamos ya ahí. estamos ahí al límite Yo puse unas lechugas, puse lechuga morada Puse lechuga de manteca Y tengo que trasplantar unos tomillos bien. Y unos oréganos Bien, bien, Víctor Uh, hablando, me gusta el orégano Pero no saben cómo eh, Bueno, yo... y el orégano fresco es una delicia no, Sí, por supuesto Eh, yo hay veces que le pongo eh, a las calabazas con queso. Sí, me gusta sí. la calabaza. La eh, pizza de calabaza con orégano. Uy, qué rico. La pizza de polenta. La pizza de polenta. A mí me gusta también la berenjena en milanesa. No me la vayan a dar sola. Exacto. Y, y, y, y les estiro una eh, tortilla de fideo <risa> ¡Uy, Dios! Tremenda eso, eso eso sí que es una bomba eh, Víctor, eh, vos cómo venís con el tema plantines, huertas Sé que en algún momento habías tenido algo eh, ¿Cómo, cómo te, te fue con eso? A mí me quedó algo pendiente de la, del programa anterior En donde Lucía y, y dijo una palabra que era de, desaprender sí. Veníamos hablando del tema de desaprender Creo que eh, eh, ella explicaba que había que tener sensibilidad para también otras cosas ¿no? Sí la huerta es algo en donde también hay que ser muy sensible, eh, como todo, como en el mundo artístico. Te diría que puede llegar a ser parte también del mundo del arte. Para mí es fundamental construir tu casa o por lo menos eh, tratar de, de trabajar lo máximo posible en tu casa y tener una huerta. Yo creo que esas son dos cosas que como como, como seres humanos hoy en este mundo tenemos que poder, por lo menos, iniciar el proceso y después, bueno, a ver qué pasa. Yo quise hacer huerta, no pude, me fue muy mal. En tu vida <risa> anterior has tenido un vivero, ¿no? Sí, tuve un vivero. Tuve un vivero en Buenos Aires, ¿te acordás? Eh? ¿Bien? Sí. Ay, yo no sé esa historia. Tuve, tuve un bueno, vivero bueno. en Buenos Aires que en realidad era un centro cultural, sí. eh, disfrazado de vivero, tratábamos de, de, de hacer toda... teníamos muchas cuestiones artísticas, venían a hacer obras, presentar fotos... Um, a poner esculturas, a poner cuadros, bueno, teníamos todo ese tipo de muestras y tratábamos de, como no podíamos vivir del arte, eh, tratábamos de vivir vendiendo plantas, que tampoco pasaba. Bueno, pero eso es algo que a mí me contó hace muchos años en la plaza, está bueno porque él vivió en la zona norte, donde había que, bueno, aventurarse, Víctor se aventuró con eso, que está muy bueno, eh, todos nos aventuramos a algo diferente, y... Eh, es un, perdón Ale, es un mix que está está buenísimo eh, mira justo voy a sacar esto sí Porque a mí me, en, en ese momento de mi vida eh, Tener el vivero me desprendió una idea en mi cabeza Que se llamó, yo hice una muestra de arte Que se llamaba, que se llamó Árboles Caídos sí. Y consistía, o sea, estaba buenísimo Me había... Eh, estaba muy... Eh, voy a usar la palabra flashera, estaba muy flasheado eh, todos los árboles que o las ramas que yo encontraba caminando por por la zona norte que tiene muchísimos árboles, árboles muy grandes en época de poda me, me traían una figura me traían una forma me traían un color, una textura y bueno, todo eso lo lo, lo puse en una muestra ahí en el vivero, también estuvo increíble me, a, a nivel personal fue una una enorme satisfacción. Bueno, vamos al espacio chañares porque esto ya está, eh, esto empieza. Contanos un poquitito cuál es la idea, eh, agosto, septiembre y octubre, lunes o jueves de 15 a 17. Eh, contanos un poquito, Víctor, de qué se trata esto e invita a la gente a participar. Vos hablabas antes de los talleres, de los cursos que se están dando. Bueno, yo voy a brindar uno, ya, ya arrancó, arrancó el lunes pasado, el lunes 12, igual también se pueden eh, incorporar. Es un taller que eh, va a tener como, como objetivo eh, sacar eh, un poco el carpintero y el artista que llevamos dentro. Es como una mezcla de, de herramientas, digamos. Eh, trabajar la madera, pero de un modo artístico. Sí. Eh, bueno, eso, con... ¿Edades, Víctor? A partir de los 13 años. Perfecto. Hasta los 90, 100. ¿Costo? El costo son 3.000 pesos la clase. Uh -huh. La idea es que sean 6 clases. La idea es esa, 6 clases, tener un compromiso, poder eh, empezar. No digo terminar, pero sí empezar y por lo menos eh, desarrollar un, un objeto... Eh, entonces son 6 clases, con lo cual el curso sería 18.000 pesos, si lo pagás así taca taca de una son 15.000. Ah, qué bueno. Los lunes o los jueves de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Espacio Chañares Centro Cultural, eh, esto es entrando a Santa Cecilia por la primera entrada yendo de acá para allá, doblás a la derecha, son creo que 3 cuadras y una a la izquierda, ¿no? Algo así. Sí, sí algo así. Son la verdad no tenía pensado eh, esto que estamos haciendo ahora, bueno, surgió, improvisamos. Les dejo mi teléfono. Déjalo. 3541 Eh, perdóname, te lo vas a tener que llevar porque si no te vamos a poder comunicarnos. No, 3541 no. <risa> <risa> 336 772 entonces ahí amplio información, porque ah, lo, lo dije medio rápido, pero bueno. Me encanta, amplio. me encanta para mi hijo, eh, para los jueves, eh, así que wow. después te voy a mandar dale, un mensaje. Dale, dale, Bien, bueno, estamos sobre la, la tanda, el último bloque se lo vamos a dedicar por completo a Víctor, eh, Lucía, lo que quiero es que preste mucha atención porque vas a tener que tomar nota de lo que Víctor va a decir en esta bitácora que nosotros tenemos que presentar, porque hoy se termina la pasantía de Lucía, la pasantía de la escuela. Contanos, Lucía, cómo era el nombre de la escuela y dónde estaba. Sol Naciente. Uh -huh. Y está en San Esteban. Sí, está queda en ahí. San Esteban. Y este fin de semana está la subasta de cuadros pintados por los chicos del último año. Van a estar a la a la venta 20 cuadros para juntar fondos para su viaje de egresados. La escuela está en San Esteban, entre Pablo Neruda y Alfonsín Storni. Perfecto. Y Ale, yo quiero pasar otra gacetilla. de Chivo, chile vamos. Eh, es un taller de entrenamiento escénico que se llama Entramar Cuerpo y Voz, que mm, el primer encuentro va a ser este 24 de agosto en Carlos Paz. Eh, lo va a estar dictando Silvana Anafría eh, Mi amiga Silvana Anafría Una gran actriz eh, junto, junto con otra actriz Que son además dramaturgas Bueno, tienen un lindo recorrido eh, Dejo los números de teléfono Y cualquier pregunta eh, si, Bueno, también pasa mi número Alex, para, para dar información es El número entonces este Para el taller de entrenamiento escénico Es 3548 56 83 20 3-5-1-65-89-65-1. Va a haber gente de Córdoba, de Carlos Paz. Vamos a ir un grupo desde acá. Y la idea es, bueno, es armar esto, un grupo de entrenamiento con encuentros cada tanto. Pausa de las 19.30 y ya seguimos con más Caminando con la Minga. Radio La Minga, 94.7. Radio La Minga, 94.7. punto siete la minga radio comunitaria espacio publicitario Desde la Municipalidad de Huerta Grande solicitamos a los vecinos que tengan obras irregulares a que realicen una presentación espontánea para regularizar títulos de propiedad y construcciones realizadas sin autorización municipal. Para dichas presentaciones deberán concurrir al municipio con título de propietario o poseedor sobre la propiedad y plano de relevamiento de construcción existente. El plazo de regularización será hasta el viernes 30 de agosto del 2024 inclusive. Evite multas, informó la Municipalidad de Huerta Grande. Fin de espacio publicitario. Buenas, oyentes de Radio La Minga. Les habla Fernando Stissin. Es una alegría contarles que estaremos juntos un año más a través de esta emisión que hemos dado en llamar Las Luces de Otro Barrio. programa que intenta hacer un aporte a la difusión de los ritmos del Río de la Plata. Murga, candombe, tango. ...acompañadas de relatos... ...reflexiones e historias... ...todos los miércoles... ...de 20 a 22... ...las luces de otro barrio... ...en Radio La Minga... ...nos escuchamos... ...transmite... ...LRT 392... ...Radio La Minga... ...en su frecuencia... ...de 94.7 MHz... ...licencia otorgada a la Biblioteca Popular... ...Leopoldo Lugones... ...por resolución... 2404 AFCA 2012 Ganando con la manga. Ganando con la manga. En nuestro Facebook es La Manga FM 94.7 Radio Comunitaria. Último bloque del programa Le vamos a dedicar este espacio a Víctor eh, Dentro de la pasantía de Lucía También está bueno que la gente eh, Que está escuchando Seguramente... Eh, directivos del colegio, compañeros, profes, o la profe Maru que vino el, el, el otro día, también el jueves, van a escuchar eh, algo que trajo Víctor que está todo, todo, todo, todo armado por él. Después de haber hecho un taller con nuestra amiga Geraldine, eh, que fue un taller en La Rana, eh, Geraldine que es una grosa, es, una grosa, es locutora, Participó en varias eh, capacitaciones aquí en el en, en la Nogalera. Pero bueno, eh, Víctor viene con todo ese bagaje de haber estado... ¿Cuánto tiempo duró, Víctor, el taller? Ay, Ale, no, te juro que no, no me acuerdo. Pero fue fueron varias clases. ¿sí? Sí, sí, sí, sí, fueron varias clases. ¿Qué te quedó ahí? ¿Algún recuerdo del taller que te haya gustado mucho? Eh, bueno, es que es mucha información. Eh. Me bueno, pensátelo para, el, para el la, la próxima Porque me gustaría sí. también desarrollar Algo que se haya hecho en el taller Y obviamente después la voy a convocar A, a Geraldine para, para poder hablar de ese tema Mientras tanto Vos preparaste Una entrevista que dura 10 minutos O sea, vamos a escuchar 10 minutos De quién Sí, eh, se llama eh, Mauricio Él se llama Mauricio Es un muchacho, un hombre Eh, esta entrevista surge, eh, estábamos hablando del hoy, y bueno, estoy yendo a, a ver obras de teatro en la Nogalera. Eh, te digo que creo que todos los sábados se están dando obras de teatro. Ay, la mayoría, sí. La mayoría. Eh, estoy descubriendo ese mundo, para mí es, no existía, eh, la verdad que está buenísimo, se llena de gente. Sí. El espacio de la Nogalera a mí me gusta, sí. me me está gustando cada vez más y viendo las obras de teatro bueno ya saben que yo conté que estoy yendo a las clases de teatro voy a obra de teatro viendo obras de teatro me, me pongo a ver las luces la escenografía a mí me interesa mucho la escenografía me di cuenta de que me interesaba mucho las luces y me, me quedé pensando que cuando era adolescente alguna vez también hice un taller de iluminación, pero como yo estudiaba arquitectura, era de iluminación de casas. Uh -huh. Así que como ahora estoy estudiando teatro, dije, qué bueno que estaría hacer un taller de iluminación teatral. Uh -huh. ¿Y vos sabés que apareció Mauricio? Apareció Mauricio. Eh, bueno, yo soy electricista e iluminador, eh, me dediqué toda mi vida a iluminar. Eh, muchos locales del Shopping Unicenter y de varios lugares eh, de Buenos Aires tienen mi iluminación. Pero cuando tenía 12 años, era de jockey e iluminaba los asaltos. Con latas de aceite, lamparita y celofán. maestro! Es, eso creo que fue lo mejor no, bueno. que me pasó en la vida. Muy bueno. Así que bueno, nos vamos a ir a escuchar a Mauricio que hizo varias varios talleres aquí en la, en la Nogalera. Es de Córdoba, Mauricio. Está viviendo en Córdoba, en Córdoba capital. Por lo menos está viviendo en Córdoba capital. orientate el micrófono más para vos así no sale tanto la voz de Sara que te tapa. Ahí está. Dale. Dale. ¿Vas a ponerlo? o eh, No, te decía, eh, es, eso de es de Córdoba capital. Perfecto. Vamos a escuchar a Mauricio. ¿Te acordás del apellido de Mauricio? No, no. Bueno. No, porque, o sea, eh, ahí está. La relación que tengo con Mauricio, eh, por ahora, es, es es lo que vamos a escuchar en la, en la entrevista. Yo, en realidad, lo conocí el día que él estuvo... Bueno, ahí ahí va a contarlo. Lo conocí Tal. el día que estuvo en Yardino. Vamos, vamos a entonces... Eh, Esperá que se me fue. Acá lo tengo. Eh, entrevista de Víctor a Mauricio... Bienvenido a este espacio, Desbloqueo Artístico. Voy a hacerte una serie de preguntas así si nuestro querido pueblo te conoce. Nombre y apellido, profesión, oficio o misión en la vida, como quieras llamarlo. ¿Qué tal? Soy Mauricio Javier Sautó. Eh... Soy un artista escénico, artista plástico. Dentro de esos dos, de esas dos vocaciones tengo el oficio de iluminador que la une a las dos y la complementa. Eh, es el oficio que más desarrollé en los últimos años. Eh, hace más de 18 años que soy eh, técnico de iluminador de artes escénicas. Es un oficio que aprendí de manera independiente en su primer momento haciéndome cargo de una sala de teatro, eh, que necesitaba un técnico de sala. Y después, ya con la, eh, indagando en la dramaturgia lumínica y en la creación de eh, puestas lumínicas, ya empecé a trabajar también con grupos y a hacer eh, puestas lumínicas diseñadas por mí y operadas por mí directamente. Yo me enteré que estuviste en Yardino viniste a um, acompañado, viniste a presentar una obra con, con tus compañeros eh, artísticos. Vinieron acá a La Nogalera. Contanos cómo se llama la obra y hacenos una síntesis de lo que plantea. Estuvimos en La Nogalera en julio con la obra Anidante o la danza del Compost, una obra de rama de las artes escénicas que es de danza butó, la cual estuvo programada en una noche bastante fría y que estuvimos con una recepción hermosa en la, en la nodalera con mucho público que, que aclimató la visita y la gira por ahí en, y fue muy buena, muy buena la experiencia, es hermosa la sala como la tienen allí es una obra que en, se estrenó este año en mayo Eh, en, en la Sala Quinto Deva, acá en Córdoba Capital. Una obra que la María José Guzmán vino trabajando desde hace algunos años eh, componiéndola y yo me sumé en el último tramo de la obra a hacer el diseño y la, y la puesta lumínica, para la, la dramaturgia lumínica para la obra. Acerca del taller de iluminación. Sé que vas a hacer un taller de iluminación. Yo estoy muy interesado. este Necesito saber <ríe> cuáles son los contenidos y dónde nos informamos con más detalle. En la gira que tuvimos ahí en la Nogalera, eh, intentamos convocar para hacer un taller de iluminación ese fin de semana que estuvimos, pero dado que era vacaciones de invierno y un poquito apurado de la situación, Eh, no llegamos a realizar bien la convocatoria, pero sí hay muchos interesados ahí en Punilla que están queriendo tomarlo al taller, entonces eh, estoy queriendo realizar un taller de iluminación que a partir de la semana que viene estoy tratando por concretar la fecha, el lugar para hacerlo, eh, abierto a público en general, pero específicamente para artistas escénicos o artistas plásticos que tengan ganas de indagar en la iluminación. No hace falta que sean técnicas eh, con o sin experiencia, justamente. También pueden ser artistas escénicos con o sin experiencia en las luces, porque poder dimensionar y tener en cuenta las capacidades y posibilidades que le da las herramientas lumínicas al momento de contener o de sostener y, y complementar una obra, Eh, ayuda muchísimo al momento de imaginarla, de crearla, eh, o de resolverlo el momento de que se cambia de sala, de que se trata de hacer una puesta en un, en un, con una planta de luces que no es la, la que se tenía pensado. Y el taller aborda un poquito de todo eso, un poco del oficio de cómo resolver técnicamente, con conceptos lumínicos, con eh, reconocimiento de artefactos, reconocimiento de puesta de... de, de de posibilidades de puestas y de capacidades eh, que podemos llegar a tener en, en una sala, en una puesta, en, una, en un espacio público, en un espacio abierto o cerrado público. Pero el taller está también orientado a indagar un poquito sobre la cuestión de dramaturgia lumínica y del diseño lumínico, que es como desde el arte, si lo ponemos en el arte pictórico, es como componer eh, los trazos y los bocetos para empezar a saber cómo utilizar los colores, las perspectivas, los contrastes, las sombras. Es un taller bastante integral, que estoy tratando de hacerlo en una jornada intensiva de 6 horas. Vamos a estar hablando ahora con la, con la nogalera para ver si podemos realizarlo de vuelta allí. Eh, Alguna función o solamente el taller. El taller tengo ganas de hacerlo en la nueva porque es una sala que está equipada totalmente y la organización del espacio es uno de los más en, en ricos en cuanto a las posibilidades técnicas en lo que he visto en Punilla. Eh, sobre el taller se pueden informar en las redes, Estoy, tengo el Instagram de mi de mi proyecto lumínico que se llama arroba lumen punto escena. Eh, allí se puede conseguir un poco de la información del taller Que lo voy a estar recién comunicando para la semana que viene Cuando esté concretando fecha y lugar Y la última pregunta, por lo menos de hoy, de esta tarde Es si podés hacer una introducción Sobre la función lumínica en lo plástico, en lo escénico y arquitectónico tener conocimiento sobre la iluminación, en este caso va a ser la iluminación escénica, pero da, abre puertas para a, a indagar sobre la luz en otros espacios, en otros proyectos, en otras eh, ramas de las artes, como la plástica, la escultura, lo arquitectónico. La luz es un elemento que atraviesa todas las artes plásticas prácticamente y las audiovisuales y las escénicas justamente desde hace varios siglos vienen teniendo una un, una impronta en el cual se ha desarrollado como parte más de las áreas de las área la artes escénicas como parte más de la creación de la, de la escena de la obra estamos hablando de historia históricamente de iluminaciones que empezaron de, con velas eh, en las artes escénicas, en los teatros, eh, como iluminación en 1800 que hasta principios 1900 que también que eran con gas, a la iluminación eléctrica incandescente de todo el siglo 20 a la iluminación led que es de las últimas generaciones eh, Hay una historia muy grande a través de la luz eh, dentro de las artes escénicas y es porque es un elemento contenedor de la escena, evidenciador y, y orientador también, porque uno con las luces dirige la mirada del espectador y desde las luces, cuando uno trabaja eh, iluminando un rincón o abriendo toda la escena, quemando la escena, poniendo todo en blanco, o haciendo foco con un veladorcito chiquitito en una esquina, trabaja sobre el iris, sobre el ojo del espectador. Uno tiene que tener siempre la, la noción de que está trabajando con el ojo del espectador, el cual va a ser justamente, para el cual está dedicado el teatro, ¿no? Eh, no hay teatro si no hay espectador. Entonces, en esos lugares es prácticamente afilar la percepción afilar la percepción todo el tiempo ver cómo están iluminadas las cosas las sombras, cómo se proyectan qué es lo que genera la luz cómo está direccionada esa luz si viene si es direccionada recortada si es esfumada es, es como si fueran los días nublados en la cual no se ven sombras hay distintos tipos de matices y calidad de luz ehm podría estar hablando muchísimo tiempo sobre otra sobre otras particularidades y, y propiedades de la luz, pero en las artes escénicas eh, tiene mucha historia y está bueno tenerlo en cuenta así uno sea actor, director, escenógrafo o quiera ser técnico de luces porque ayuda a comprender dispararse bajo la luz y componer pensando en la luz desde el principio de, de la creación de la obra ndo con la con la mancha. bueno ahí lo escuchamos a Mauricio eh, la luz la luz es todo un tema sobre todo cuando hay que pagarla cuando viene la factura de pec bueno eh, no tiene nada que ver con lo que habló Mauricio, pero la verdad, eh, hoy escuchaba mucha gente que eh, se le está haciendo difícil pagar la factura. Recomiendo buscar energías alternativas, eh, la forma de, de poder iluminar las casas. El otro día miraba esto que nosotros estamos desmembrando un poco el arte. Eh, si tenemos techo de chapa se puede hacer un agujero, poner una botella de, de 3 litros de gaseosa transparente con agua y cloro y eso ilumina toda la casa. Podemos poner energía solar, hay muchas cosas para hacer. Eh, y bueno, eh, no sé, me inspiró esto último que decía Mauricio y sobre todo... Eh, el tema el tema led eh, víctor eh, qué te quedó de toda esta entrevista con, con Mauricio eh, cómo te sentiste bueno la experiencia primero de hacer una entrevista eh, y poder eh, presentar a mauricio a todo jardinino eh, eh, es, es buenísima estoy estoy muy muy en esa sintonía viste me está pareciendo todo todo suma y eh, Yo lo que me quedo con respecto a lo que a lo que dijo Mauricio es que como que abre el abanico de un montón de posibilidades dentro de, de el plano de, de teatral ¿no? y, y, y como desde lo teatral también abarca a otros lugares a por ejemplo lo que él decía lo arquitectónico o lo que vos estás planteando hoy día también en tu casa de poder eh, iluminar y Y yo que vi la puesta en escena de ellos eh, donde disfruté bastante el tema de la luz te das cuenta de qué de que la luz eh, te deja ver eh, lo que vos realmente querés ver uh -huh. no, o sea como, como decir o sea vos con la luz y eh, Podés, podés sintetizar no, eh, una figura general entera y poder ver solo una parte por ejemplo, y ya con ver esa parte te das cuenta un poco de por ahí cuál es la forma entera Bueno, y también eh, parafraseando podemos decir y entré, que también es una forma de comunicarnos porque cuando uno no tenía teléfonos celulares y había casi ninguna forma de comunicación la luz te daba el hábitat o sea, uno uno tenía vida a través de la luz Pasaba por la casa de alguien ah, A ver si está Y veías la luz prendida de la ventana Y te mandabas adentro eh, La luz creo que no, no, no, no nos lleva eh, A otros lados No solamente a la escena Sino a nuestra propia vida A ver Ale, yo eh, eh, voy a opinar Sobre todo lo que lo que voy a traer Y, y, ent y acá entre entre nosotros cuatro Vamos a, a charlar de arte la propuesta es que todos los que nos están escuchando se permitan eso también se permitan charlar con nosotros porque porque era también un poco lo que decía Mauricio cuando vos, cuando uno se pone a hablar de, de estos temas eh, la verdad que eh, hay un montón de opiniones válidas con respecto a eso sí. y bueno está o sea ponerle hablamos de la luz pero también está la oscuridad ...o por también decirlo, está también la sombra... ...entonces bueno... Eh, ...la propuesta de la columna... Eh, ...hoy se llama desbloqueo artístico... ...mañana no sabemos... ...es esto, es esta... ...va a seguir siendo la misma, ¿no? ...es convocar a todos los que están escuchando... ...a, a, a, a un habitante acá de Yardino... ...o de cualquier otra parte del mundo... ...por qué no decirlo... ...y se le despierta una idea... ...o ven que están... Eh, ...Víctor está echando moco... ...está diciendo cualquiera... ...bueno, que es mi opinión, ¿no? Eh, y bueno, que nos... ...que nos que nos llamen... ...que nos escriban... ...que vengan a la radio... Eh, ...voy a dejar de nuevo mi número de teléfono... ...3541-336-772... ...yo quiero ser el nexo... ...de ellos... ...y los otros... Espectacular, Víctor... Muy buena eh, la entrevista Silu. Sí, eh, me acordé con esto que estamos hablando De las luces, de las sombras, del arte No sé, dos minutitos, algo muy breve Para leer un ensayo de un japonés Vamos eh, Un fragmento, empieza así Dice, en Occidente El más poderoso aliado de la belleza Fue siempre la luz En la estética tradicional japonesa Lo esencial Está en captar el enigma De la sombra Lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuros, producido por la juxtaposición de las diferentes sustancias que van formando el juego sutil de las modulaciones de la sombra. Lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si fuera expuesta a plena luz, la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra. Y ya les digo bien, la cita es de Junichiro Tanizaki. Bueno, la, la otra vez nos citaste también algo, está siempre muy perceptiva, está muy bueno, Luz, que nos puedas eh, siempre cerrar la idea con, con una cita. Eh, y le hace no el apellido que citó, o sea, ah, para es, es, es chito. Es el, es, no, pero sería chito la boca. No mío, <risa> todo lo contrario. También, también, ¿por qué no? Bueno, eh, a veces cuanto más nos quieren callar más más nos ponemos a hablar. Es bueno, sí, y acá lo que no sobra. Ni ni, ni Sara está para también ah. desde ahí, está viendo un video, eh, me parece muy bien. Bueno, eh, ya se no, no no nos queda casi nada. Quería ver eh, de primero cerrar Estos tres días de, de de estar con Lucía aquí haciendo una pasantía. Eh, es mi primera experiencia, la primera experiencia de Lucía. Creo que Lucía Cito también la primera experiencia de una pasantía. No sé si te ha tocado algo parecido alguna vez. Y yo he estado en Radio Panamericana con las luciérnagas un poco ahí haciendo radio hace varios años. Sí, sí, sí. Eh, bueno, es nuestra radio hermana, así que... Eh, bueno, estábamos sin... qué lástima, eh, ahí me avisan que estábamos sin streaming, pero bueno eh, acá nos manda saludos eh, José de la Quintana desde José de la Quintana, nuestro amigo Matías de Mystical, que ahora viene Mystical dos horas de reggae aquí en el programa quería felicitarte Lucía eh, Lucía Paz por esta pasantía eh, te has convertido en una radialista que me parece espectacular de, del titubeo de los primeros programas ahora ya esto sale solo, eh, no sé si vas a poder ser una influencer porque yo no estoy en el tema, pero una radialista sí ya lo sos, eh, así que bueno, bienvenida al mundo de la radio, bienvenida a Radio La Minga, bienvenida aquí a, eh, a, a este espacio que va a seguir todos los martes, a veces Obviamente a, va a seguir, a, a veces, no crean que se van a liberar tan fácil. A veces con Víctor, a veces sin Víctor, vamos a ver, porque también, obviamente, dos horas por ahí para Lucía Cito, que tiene que también estirar su vida, por ahí es mucho, vamos, vamos a ir arreglándonos, pero obviamente vos vas a estar... Mínimamente la primera eh, hora Víctor va a estar también mínimamente La segunda hora, por ahí vamos a estar todos juntos Por ahí, bueno, vamos viendo con qué formato Le damos eh, Lo que sí me gustaría es que Como nos queda ahora sí Una semana completa para nuestro nuevo encuentro Que desarrolles el tema Para la próxima Pero que no lo traigas desde la mano de eh, Youtube ni nada de eso Algo tuyo, algo de tu casa Algo de tu colegio Algo algo de, de una historia particular que hayas vivido, eh, no sé, un viaje... Eh, ...una vacación... Eh, ...algo que sea bien vivido... ...posiblemente esté escuchando tu mamá... ...que debe estar esperándote en la puerta... ...o Lu, vos hacéselo recordar... ...o lo pueden desarrollar con Flor también... ...porque ya ella está tengo en... ...tengo varias colegiales, eh... ...bueno... Eh, ...no, claro, y además este ejercicio del guión radial... ...está buenísimo, ¿Sí? ¿no? ...porque sí. integra un montón de cosas... ...sí, no y aparte ya se soltó... ...entonces no tiene sentido traer cosas grabadas... ...ni nada... Eh, si ya lo logramos soltar eh, uh -huh. por ahí con, con Florencia, con vos, con la mamá, eh, puede, pueden desarrollar un tema y bueno, ella lo trae y yo le pregunto, hacemos disparadores, que me parece que mucho más entretenido también para ella. Sí. Y aparte así la sigue conociendo la gente. Eh, el, el, hace una semana, eh, en realidad hace unos menos de una semana, conocía su, su síndrome, ¿Recorda nuestro nuestro nombre de síndrome? Sturgeweber. Eh, bueno, que vos le llamás Beso del Ángel. Sí. Exactamente, cariñosamente. ¿O sea, así se llama eh, normalmente? Eh, normalmente es Sturgeweber, pero eh, yo le digo de cariño porque siempre lo he tenido y para mí es como mi marca personal. Gracias Lu, gracias Lucía gracias Víctor. Gracias, Sara. Víctor, nos tenemos que despedir con el tema que trajiste. Eh, ¿Por qué lo elegiste y cómo se llama? Outcast. Eh, hey, ya. Lo traje... Venimos así con la onda de los recuerdos un poco eh, musicales eh, de la adolescencia. ¿Cuánto pasó esa adolescencia? Uh -huh. <risa> ¿Vos, sabés, vos O sea, eh, una de las ideas que anda dando vuelta por ahí en el, en el aire y tomé es que en la adolescencia es donde se produce la mayor cantidad de ideas. Son tantas las ideas que no las podés desarrollar en toda tu vida. O sea, podrías volver siempre a la adolescencia y tomar una idea a los 50 años y poder desarrollarla. Eh, yo tengo 53 y tengo una lluvia de ideas constantemente, sí. por eso estoy acá preguntando <risa> tantas cosas todo el tiempo. Me parece que es un ejercicio. Eh, siempre fui muy, muy preguntón. Siempre tuve malas ideas. Buenas, no sé, pero vean, malas ideas. Perdón, Ale, vean el video. Vean el video de, de Outcast, que hey está buenísimo. Tiene una, una, una puesta en escena muy buena. Chicos, hasta el martes que viene. Chau, chau, chau que estén bien.